buen día. Este, lo que queremos aclarar, además de tratar de clarificar todas las medidas, ideas y problemáticas que se han corrido en estos días, eh, queremos tratar de hacer una conferencia un poquito ordenada como para que de una vez por todas podamos establecer realmente lo que pasa en saladillo con la energía y en la cooperativa este yo voy a hacerme más o menos una, una introducción porque realmente este tema eh, que es un tema muy muy sensible y que realmente nos ha tenido preocupado no de ahora porque la gente se está activando, sino de hace bastante tiempo. nosotros venimos desde el año pasado ocupándonos de todos estos temas porque indudablemente recibimos a gente continuamente acá que los problemas que tiene de los aumentos que se viene suscitando que no pueden pagar y entonces bueno nos vinimos haciendo eco de esto por eso hemos publicado un montón de información hemos tratado de capacitar a la gente con el tema del uso de de la energía hemos tratado de hemos, no nos hemos reunido con los diputados y en el año pasado en octubre noviembre le hemos aclarado la situación y le hemos dicho la problemática que se viene hemos hablado con los concejales etcétera etcétera etcétera indudablemente yo quiero resumir esto en, en un tema muy clarito el problema es la cifra que se cobra abajo en la factura indudablemente el componente de la, de la facturación realmente lo más grande componente está compuesto por la tarifa el consumo y los impuestos la tarifa como ustedes saben sale de la secretaria de energía un señor que arraure y que establece las políticas o los cambios de políticas de, de un gobierno a otro no es cierto y que a través de la provincia de buenos aires la aceptan o no la aceptan en este caso estas tarifas han sido aceptadas y nosotros por lo tanto la tenemos que cumplir es un punto recuerdo que nosotros venimos de tarifaceda por muchos años y Cuando viene el nuevo gobierno decide transferir el tema de los subsidios a lo que la tarifa. Ese es un punto. El segundo punto es el consumo. La gente indudablemente, el consumo lo dispone cada uno, lo que quiera hacer, lo que no quiera hacer, salvo algunos errores o problemas que puede llegar a haber en algún medidor, pero lo demás lo dispone cada uno nosotros no nos podemos meter. Y tercero son los impuestos que, indudablemente, han impuestos nacionales, municipales y provinciales, tampoco con esto le quiero decir que por más problemática que nos hicimos nosotros, por más que nos dedicamos las soluciones no pueden partir de, de, del lado nuestro, ni del lado nuestro ni de la municipalidad sino que son los organismos que están mucho más arriba que son los que pueden actuar esto es simple y llano después si se toca una auditoría, se toca, es otro problema, indudablemente si usamos bien los recursos no usamos los recursos, me parece bárbaro aunque la cooperativa tiene tiene un auditor externo que está caja presente donde está todo presentado perfectamente regularizado en los organismos de control tenemos los eva que nos, nos prácticamente nos audita cada tres seis meses y nos cuenta bien la costilla lo que hacemos con esto etcétera etcétera etcétera así que no tenemos miedo ni la auditoría ni la información que tenemos que dar la información está todo arriba de la mesa además una auditoría es tiempo gasto costo sería mejor que busquen acá arriba de la mesa busquen, busquen todos los datos que pidan que se organizen cuatro, cinco, seis personas que quieran saber, y damos todos los datos, no tenemos nada que esconder. A pesar que los datos tienen una confi con... confidencialidad. Exactamente. Confidencialidad. Y, no, y, y, y además, como como como nosotros no, no tenemos por qué dar autoría a nadie, porque tenemos organismo competente que lo pide, y nadie tiene autoridad como para pedir Pero igualmente en esto no, no, no pedimos nada a nadie. Así que vamos, tenemos dato antes de tarifa, lo que queda claro es que la tarifa que se cobra en Saladillo se cobra en todos lados igual, en toda la provincia. No. ¿Cuál es el valor del kWh? Del kilowatt? Eh, no, no es por persona. Eh, eh, es por persona. Espera, es es que terminemos con esto y después le damos todo, evaluamos todos los puntos individuales de cada uno, porque si no no terminamos más porque son miles. Este, bueno, yo eh, en principio lo dejé ahí. Tenemos un descuento, no sé si ¿Lo querés leer, Silvia? Bueno, es un poco un, una ayuda a memoria sobre temas... Pues, una ayuda a memoria sobre el punto. Que ustedes pueden ir anotando y de ahí se puede preguntar. Que, que, ah. que vienen surgiendo... No, sí, pueden sí, preguntar sí. lo que quieran después, pero... No, no, por supuesto. Vamos otra... Esto, esto, esto se, va se lo vamos a dar después que Queremos desmistificar esto de que la cooperativa eléctrica fija las tarifas o que es la más cara de la, de la provincia de Buenos Aires. La cooperativa eléctrica no fija las tarifas como dijo recién el presidente, ni tampoco las fijan los municipios. Eso es el gobierno nacional y provincial los que establecen el precio que deben cobrar todas las distribuidoras de acuerdo a la zona que pertenece. La provincia de Buenos Aires está dividida en tres zonas. Cuatro. En cuatro zonas, perdón. Nosotros pertenecemos a la zona Atlántica, que vendría no, a ser no, no. A la, perdón, a la zona norte y de acuerdo al cuadro tarifario que fija la Secretaría de Energía es lo que nosotros tenemos que aplicar que en rigor a la verdad no es muy diferente de todo el resto entonces, nosotros son, eh, sí, pero nosotros por ejemplo no tenemos diferencias con 25 no, de mayo la sí, pero es muy, es salvo bien, la, tarifa, la tarifa son centavitos no, no. son, son centavos el costo de la energía es en diciembre del 2015 la cooperativa pagaba por la compra de energía a Camesa cerca de un millón de pesos. En febrero de este año pagamos 8 millones de pesos masivas. Es decir que en dos años se debió afrontar un aumento muy considerable. En ese mismo periodo el incremento que se aplicó a las facturas de los usuarios residenciales fue del 508%. Cerca del 80% de los usuarios domiciliarios recibieron facturas de hasta 1.700 pesos. Las facturas que superaron ese monto corresponden al 20% restante. Y también es bueno decir que en medio de toda esta situación hay quienes aprovecharon para dar información errónea que hemos podido corroborar para desmentirlas categóricamente. Como ustedes habrán escuchado, tarifas de... Facturas de 17.000 pesos, de 20.000 pesos, que en realidad cuando se fueron a constatar correspondían a un comercio, más cuatro departamentos, más un montón, bueno. ¿Todo en el mismo medidor? Todo en el mismo medidor. Como eso hubo, hubo, hubo varios casos. La tarifa, que la verdad que es muy compleja de analizar y menos públicamente, tiene un componente impositivo del 45% en los residenciales y del 52% en los comerciales. ¿Y qué indica esto? Que la factura, te quede la facturación total, solo el 50% es lo que recauda la cooperativa. Es decir, que si hablamos de una recau de, un, de una facturación de 20 millones de 30 millones de pesos, la mitad, solo la mitad es lo que queda en la cooperativa. El resto es una carga impositiva. Y el aumento que rige a partir del mes de febrero, que está en el 21 o 22%, Marín, corregime, ese aumento y que se refleja en la facturación no queda en la cooperativa eléctrica, se, porque se paga el costo estacional de la energía, es decir, que como hay mayor consumo, hay un costo estacional y eso es para pagar eso, tampoco queda en la cooperativa. Con respecto a las medidas cautelares que otra vez han, han empezado a pedirse estos días, nosotros, en base a la experiencia que tenemos, creemos que hay que desestimarlo. ¿Por qué les digo? Ustedes van a ver en la factura, hay dos ítems. Uno que dice, diferencia resolución ministerial 419 17. Y otro que dice, ICM, resolución OSEBA, que son dos componentes de la tarifa que estamos pagando ahora y que corresponden a pagar las tarifas que se suspendieron con las medidas cautelares. Es decir, que lo que no se paga ahora, se paga en otro momento. Entonces no es bueno recurrir a las medidas cautelares porque a la larga terminan también perjudicando al usuario. Con respecto a la auditoría que se ha pedido con la firma de usuario al del Consejo Deliberante... Nosotros entendemos que un derecho de todos los socios es estar informados sobre el manejo de la cooperativa. No estamos en contra para nada de la auditoría, no corresponde, legalmente no corresponde, pero no tendríamos ningún inconveniente en que se hiciera. eso que, ¿Pero qué significa? Significa un gasto adicional, un tiempo que lleva dos o tres años, porque algunas veces se han hecho auditorías y es lo que se ha tardado, para investigar qué lo que ustedes tienen al alcance de la mano todos los días que quieran, ¿por qué? Porque la cooperativa no es una caja negra como se dice, es todo transparente. Todo sale por cheque, todo se paga en blanco, todo se compra en blanco, está todo reflejado en los balances, tenemos el auditor externo que firma los balances y audita permanentemente, tenemos el OSEVA que nos audita cada seis meses presentamos todos los balances en tiempo y forma, presentamos toda la documentación al inaes Entonces, si quieren hacer la auditoría, no nos negamos para nada, al contrario. Pero creemos que no que no es conveniente hacer semejante gasto. Eh, y como estamos a disposición para aclarar todo lo que necesiten, no es lo mismo que otra distribuidora donde las caras ni se conocen, donde nadie los atiende, donde nadie se ve, creemos que las puertas están abiertas para todos. Esta situación que están planteando muchos comerciantes o de poder pagar en cuotas, ¿se establece algún Sí, continuamente. Eso déjame, lo, venimos, lo venimos haciendo desde siempre. Déjame sí, y después contestamos. Claro, vamos a terminar y después contestamos todo, pues si no, no, son muchos puntos. ¿viste? Y es fundamental que de una vez por todas aclaremos el tema a la gente, se lo aclaremos, porque la gente tiene un, una situación, un pensamiento totalmente erróneo en la cooperativa muchas entonces, personas, algunas. no todos no, no todos, ya sé. entonces queremos una vez por todas queremos una vez por todas porque nosotros somos conocidos y yo no, no me puedo aguantar cosas que se dicen así nomás ¿me eh, yo creo que soy, respeto a mi, mi profesión, eh, hace muchos años que trabajo este, y hay cosas que realmente se dicen y de muy mala leche entonces si es de mala leche nosotros vamos a contestar de mala leche como hay cosas que se han tirado, como dijo él, de tarifa de supermercados que consumen una plata, si quieren lo establecemos lo ponemos arriba de la mesa porque veríamos todo como es la plata esa y realmente es una vergüenza que se digan eso por los medios. No no eso, que se agite a la gente con esas cosas, con mentira. Hay gente que sí realmente tiene problemas y es la que tenemos que atender y sabemos muy bien que tienen los problemas porque tenemos un estudio permanente de toda situación de cada uno, pero también tenemos los 200, 300 pijos que tienen problemas ahora con la tarifa y antes que no la tenía y son siempre los mismos y también están anotado ahí entonces pero no queremos ese tema nosotros queremos clarificar de una vez por todas la situación de la cooperativa y decir todo lo que tenemos que decir y todo lo que nos quieran preguntar estamos no. bueno ya el presidente habló de, de todas las reuniones que mantuvimos y todas las instancias que, que fuimos eh, desarrollando cuando empezamos a prever la incidencia del costo de la energía en, en los usuarios y qué pudimos hacer nosotros lo primero que hicimos fue sacar la cuota de capitalización que es dentro de lo, de, de lo que nosotros podíamos hacer la cuota de capitalización que con eso con ese eh, recurso hacíamos lo destinábamos a obras sacamos la cuota de capitalización. Pusimos en marcha una campaña de fomento del ahorro porque ahí entendemos que está también eh, el, la concientización de la gente para poder ahorrar energía. Eh, acompañamos a familias en situación de mucha vulnerabilidad, eh, previa eh, visita del asistente social. Atendimos muchísimos casos desde el área legal dando respuestas a las necesidades de la gente. Hoy hablaba de cuota Hemos dado respuesta a todas las necesidades de la gente. Eh, hemos tratado, no, no hicimos cortes compulsivos, pero sí lo que no hicimos fue atender a la gente que estaba en situación de hurto de energía. En esos casos, no. Eh, también se han incorporado muchísimas familias a lo que es la tarifa social. Hay más de 3.000 familias y eh, se acompaña a muchas otras en el asesoramiento para que eh, puedan eh, ingresar a este beneficio y que no estarían en, en condiciones o por eh, digamos porque están en negro porque no tienen un, porque no tienen un ingreso fijo porque no tienen el contrato de un alquiler bueno estamos tratando de acompañar a toda la gente que debiendo estar ingresada en la tarifa social todavía no lo ha podido hacer. También eh, hemos decidido no, no aumenta, aumentar muy poquito lo que es servicios sociales estamos eh, absorbiendo el déficit del servicio porque en este momento es deficitario pero también para colaborar y no engrosar la factura. Estas son las señales que hemos podido dar. No hay, eh, digamos, porque a nosotros también nos impacta y no, no, nos preocupa el, el impacto de las tarifas en nuestros socios. Incluso eh, estamos terminando de dar forma, junto con el municipio, a un, llamémosle un plan de emergencia, para um, atender eh, a, a la gente que está en mayor riesgo de, de poder pagar la factura Pero esto se va a anunciar en los próximos días porque lo haremos en conjunto con el municipio. También es cierto que mucho se habla de lo que queda en la cooperativa, de, los, digamos, de la ganancia que tendría la cooperativa frente al aumento de estas tarifas. Y realmente tenemos que decir que nosotros empezamos, teníamos un pasivo muy importante que acá tenemos un cuadro que después si quiere se los damos hemos refinanciado todo ese pasivo que lo estamos pagando en cuotas y además desde el Ministerio de Energía de la Nación corregime si es real eh, se nos exige un plan de obras a cumplir durante todo el año ¿esto por qué? porque la mayoría de las distribuidoras, en la mayoría de los lugares no están los servicios prestados como corresponde. Nosotros tenemos presentado ese plan de obra y ese plan de obra hay que cumplirlo con el resultado de la tarifa. Y dirán que Saladillo no hace falta. Yo le un mes de, de, de consumo ese plan de obra. La exigencia, la exigencia. Sí, aproximadamente te podrían exigir según sostiene apego un mes de consumo. Bueno. Pero es aproximado, no es no es tan puntual. Bueno. Bueno, en definitiva, lo que queremos decirle es que hagan todas las preguntas que necesitan para... El... ¿Usted quería, si ¿verdad? me permiten, eh, bueno, eh, como Pero primer pedida, eh, bueno, agradecer la presencia de todos ustedes. Eh, me parece importante eh, volcar algunos datos puntuales en esta conferencia de prensa respecto a la cooperativa y respecto al sector energético que es uno de los sectores que forma parte de la cooperativa eh, lo primero que hay que decir y lo primero que tenemos que tener en claro es que no se puede conocer una problemática todos los miembros de la cooperativa el consejo de administración, el síndico todos los empleados jerárquicos de la cooperativa y yo como auditor externo Reconocemos esta problemática que, ocasionado por el tema de la tarifa. Eh, se cambia una política, una política eh, económica que, por ahí fomentaba el consumo, se revierte esto y se hay una nueva política económica donde se plantea la necesidad del ahorro para el autoabastecimiento y en el medio está el usuario. Doña Rosa, el comerciante y toda la gente que hoy se ve impactada con una factura de luz que es eh, mucho más cara que anterior y que tampoco eh, ellos tuvieron un acompañamiento en su rentabilidad o en sus ingresos para afrontar esa factura de la luz. Esta es la realidad de hoy, no la podemos desconocer. El servicio energético es un servicio que está totalmente regulado por órganos de contralor, la tarifa es una tarifa que no le establece la cooperativa, la, la establecen los órganos de contralor, en este caso Ministerio de Infraestructura de la Nación y la provincia de Buenos Aires. Hay cuatro zonas como bien decían anterior y la tarifa no difiere demasiado en distintas zonas, pero hay cuatro zonas distintas donde se distribuye las distintas generadoras de energía. Pero, en honor a la verdad, eh, yo en estos 15 días, donde además el Consejo de Administración, porque esto se publicó y los valores, alguien preguntó cuál es el valor hoy del kilovat, depende, están todos publicados en, en, en, la, en la hoja OCEVA, pero además se publicó hace tiempo y la cooperativa, como dijeron acá, desde el mes de septiembre, octubre, sabiendo de que esta problemática iba a ocurrir, salió a ser digamos, eh, campaña de publicidad, donde se establecía y donde se planteaba que se tratara de ahorrar. Tuvimos un enero extremadamente calu caluroso y bueno, hay gente que ahorró, igualmente le vino el aumento, hay gente que no ahorró. Pero y, hubo un récord, récord de consumo. Exacto, pero hubo un consumo muy importante que se vio reflejado en tarifas que no bueno, toda la gente puede pagar. Y más allá de que tengamos la mejor de la voluntad, porque alguien planteó si va a dar el plan de pago, va a haber plan de pago. Pero si también no hay una... y hay plan de pago. Pero si no hay un achicamiento de parte del consumo, eso es bola de nieve. Porque las facturas son todos los meses. Entonces, si no hay de parte del consumidor, también, digamos, un ahorro... O el... alguna otra medida ejemplar. Sí, exacto. Eh, eh, va a pasar lo que pasa siempre, va a ser una bola de nieve a la tercera cuota ¿por, no, ¿por qué no del gobierno provincial y nacional? No? Bueno, también, sí, no, bueno, obvio es sería es fantástico eso sería lo ideal sí, solo, solo, solo, es una, solo una cuestión mirá, eh, este problema que hoy afrontamos todos los usuarios de todo el país pero hoy sobre todo de la policía de Buenos Aires y acá el que nos afecta no se, no se generó no lo generó ni, ni el poder concedente municipal ni esta cooperativa Este, la verdadera solución, si la hubiera, de todo esto, no radica ni en la cooperativa, ni en, ni en el Poder Municipal. Digo, las soluciones están en manos si existieran, si las quieren llevar adelante, si son políticas que nos exceden, en las que no participamos ni opinamos. este No están en este lugar. Nosotros acá podemos hacer las mejores muestras de buena voluntad, tratar de asistir con lo que se puede, eh, inclusive relegar obras, que es lo que algunos están pidiendo, para tratar de asistir mínimamente a los que, a los que, que se nos están cayendo el sistema pero esa, esa cuestión no está acá no la definimos en este lugar entonces eh, mal podemos no digo no nos hacemos caro nos corresponde eh, es cierto que con esta tarifa como decía Jorge recién este, se refleja que, que va a haber una rentabilidad que tal cuando yo, se dijo desde acá que la rentabilidad no estaba establecida, es por todo esto hubo un aumento estacional en el medio hay conceptos que se cobran y se van a dejar de cobrar se incluyeron las leyes provinciales en esta facturación que son desde siempre pero en la realidad desde hace muchos años pero en la realidad que habían estado suspendidas este todo eso impactó en las tarifas sobre todo enero febrero marzo y probablemente abril también este impactó de una manera este, muy muy importante pero la mayor parte de esas de esos recursos aumentan la facturación pero son destinados Sebandela de la, de la cooperativa de Saladillo o sea, no lo sé. Que... La cooperativa de gente de retención. Exactamente, y todo eso, pues lo tiene que depositar Y puntualmente, si Carlos terminó, yo lo que quería referirme porque también a ver, eh en diarios y en medios de comunicación se planteó que el sector energía era el sector que generaba el financiamiento de otros sectores que tenía la cooperativa y algunos cuestionaban cómo algunos sectores de la cooperativa funcionaban con una determinada actividad. Eh, yo eh, tomé el trabajo de ir a la documentación contable de todos los balances certificados por auditores anteriores a mí desde el año 2005 hasta el año 2007 inclusive. Sí, sí, sí. perdón, 2017 tres auditores voy. Eh, en ese periodo tres auditores y la contabilidad del sector energía arroja pérdidas continuas desde el año 2005 550.000 pesos en el año 2005 474.000 en el año 2006 146.000 en el año 2007 805.000 en el año 2008 663.000 en el año 2009 1.163.000 en el año 2010 191.000 pesos el año 2012, 2.042.000 en 2012, 1.900.000 pesos en 2013. Bueno, esa pérdida a valores históricos, contable, de balances certificados presentados al organismo de control como corresponde, suman 22 millones de pesos. La pérdida acumulada. Esa pérdida si la llevamos al tipo de cambio a dólar de cada fecha y después multiplicamos por el tipo de cambio hoy, son 70 millones de pesos y esto lo digo porque también alguien dijo que eh, cuando tienen utilidades hay que distribuirlas entre los asociados, es cierto que hay que hacerlo pero antes y eso te establece, hay que compensar las pérdidas anteriores o sea, la cooperativa vino con una mochila de endeudamiento muy grande con una tarifa totalmente congelada con componentes de sus costos que iban creciendo que son el combustible, el seguro, eh, el tema, los salarios, los aportes, lo que hizo esta pérdida acumulada. O sea que acá eh, no es que la cooperativa eh, está llena de dinero, sí. se hicieron inversiones buscando financiamientos externos, se hicieron inversiones buscando financiamiento externos, porque además, y a pesar de esta pérdida, y esto habla de cómo gestionó, este Consejo de Administración y los consejos de administración anteriores y cómo funcionó también la administración puntual de la cooperativa eléctrica, eh, sus contadoras, sus asesores y demás. Porque a pesar de estas pérdidas, que a valores actuales serían 70 millones de pesos, la cooperativa desde el año 2006 al año 2007 invirtió 65 millones de pesos a valores históricos. Invirtió... Más de 30 millones de pesos en obras urbanas y rurales. Y e invirtió cerca de 13 millones de pesos en el cuarto alimentador, que es una obra muy buena, fantástica. Y para decir también, porque muchos cuestionaban que deje de invertir. Yo creo que el crecimiento de una ciudad se tiene en cuenta dos componentes. El educativo y el de tener o no tener energía. Y muchas empresas van a tomar decisiones de instalarse en un determinado lugar si tenemos estos dos componentes, si tenemos una mano de obra calificada con una buena educación y si además tenemos una energía para proveer a esa empresa. Entonces, Juan... Sí, sí, en, en, en línea con, con lo del tema de, lo, de los pasivos o la deuda que se viene arrastrando. A ver, Chim, pasen los teléfonos. Ah, sí, señor. La, se hablando así todo el panamá? Junto, ¿eh? Este, las... <risa> <risa> cuando, cuando en otras la primera cuestión que quiero eh, eh, resaltar es que somos una cooperativa que eh, tenemos cara visible y a diferencia de lo que suele pasar con las grandes distribuidoras este, a nosotros no solamente nos cuentan las costillas nos exigen balance nos auditan cada seis meses por lo menos sino que además este como dijo jorge bien recién todo excelente y lo que no es excedente en esta cooperativa se invierte y queda en el pueblo. De acá no se va un peso, ni a ninguna cuenta offshore, ni al exterior. Las grandes distribuidoras, que son las grandes beneficiarios de todo esto, no rinden las cuentas que rendimos nosotros, pero el servicio nuestro, gracias a la capacidad de, de los técnicos, yo quiero resaltar el trabajo de, de, de todos nuestros técnicos, desde el punto de vista de la inversión, y, y desde nuestros técnicos contables, María Inés, Storti, y todo el resto del personal en quien tenemos la más absoluta confianza, Este, han hecho que la cooperativa sea una de las mejores invertidas de la Provincia de Buenos Aires, aún sin tarifa. Se decidieron desde los consejos de administración y en línea con lo que planteaban nuestros técnicos, tomar créditos, como decía Jorge Biel, pero además dejar de pagar algunos organismos, lo cual lo genera al día de hoy esto. Nosotros le debemos a Camesa, Camesa es quien nos vende la energía, 19.684.159 pesos. Esto está financiado en cuotas de 984.000 pesos. La deuda a la fecha es de 16 millones porque pagamos tres cuotas. O sea, tenemos que refinanciar con los organismos de deuda que ya teníamos adquirida. A la Federación de Luz y Fuerza este, le estamos debiendo 2.652.000 pesos también refinanciados. Otra más con otro acuerdo de la Federación de Luz y Fuerza, 4.449.000 estamos debiendo. De agregado tarifario, 1.330.000 pesos y de agregado traifario, con otro plan de pago, 23,686,000. La cooperativa hoy está debiendo, los tiene este, está consolidada está consolidado con un plan de cuotas, cuotas 48,900,000 pesos. Cuando Jorge hablaba de la inversión que se hizo, que estaba alrededor de los 60 millones de pesos históricos, que si lo traemos a valores actuales es una fortuna. Este esto se ve reflejado ahí adentro las pérdidas de los de, lo, de todos los balances que venimos arrastrando y estas decisiones que se han tomado en el Consejo, en los diferentes consejos, de no parar de invertir. Saladillo, están acostumbrados a tener un muy buen servicio. Saladillo, según le dijeron el Intendente el otro día en nuestro organismo de control, es la tercera cooperativa en la provincia de Buenos Aires, lo cual nos llena de orgullo y nos, di, nos otra vez nos pone a felicitar a nuestros técnicos por esto y las decisiones políticas. Saladillo, todos estamos acostumbrados a que acá la luz prácticamente no se corta. Cuando vienen de otras localidades miran para arriba y no pueden entender cómo tenemos todo comprensamblado, la cantidad de obras que se hicieron, este y no vamos a parar de hacer obras. Perdón, ¿Sí? Faretta, sí. bueno. eh, ¿Sí? yo creo que hay corresponsabilidad de la cooperativa en la situación que se ha planteado, uh -huh. quizá la dilación en estos informes, o la, la, la, el tiempo en lo que no se hizo, llevó a otra situación que es evidentemente política. Uh -huh. Y yo creo que si no se acuerda de la política, tengo perdido ¿Qué lleva a Cambiemos, a hacer la mamarrachada que hizo, junto a otras tres entidades de Saravillo, y pasándolo como un poste caído, políticamente, eh? No soy la persona que le tiene que responder eso. Eh, jeje, se ha equivocado de interlocutor. No, no, no. Usted no ocupa en, el, en, Hace días en el, días estamos, la serie 10 estamos estamos la en las redes sociales la la sí, la bueno, rara, pero también, ocupar ¿no? un puesto no quiere decir que tenga <ríe> o sea la misma conducta y el mismo pensamiento o sea usted no Alar? piensa lo mismo que los concejales de cambiaemos entonces eh, yo tengo mi idea más allá de estar dentro de un partido político y siempre he tenido ...pero puntualmente... ...esa pregunta no la puedo responder... ...estas duda, no, esta o sea, duda, esta duda que yo tengo... ...estas dudas que yo tengo... ...hay un grupo de WhatsApp que tiene, no sé, 100 personas... ...que han dicho estos días... ...barbaridades han dicho... ...y esto se podría haber entendido... ...si a mí alguien hubiera hablado... ...Fareta, hace 10 días estamos hablando de esto... ...y usted auditor de la cooperativa... Sí. ...es auditor... ...¿por qué se permite entonces que pase esto... ...que ya están afectados... ...empleados de la cooperativa... ...porque los han maltratado innecesariamente... Muchísima gente que ha sufrido esta situación y que habla de incendiar la cooperativa. ¿Por qué se llega a esta situación? Este es un tema político. Y en vez de hacerse cargo Cambiemos, le echa la culpa a la cooperativa porque tiene una victoria. Claro, bueno, eso, entonces pero, entonces, pero, entonces puntualmente, si es así como usted dice... No, es así, no bueno, es así. Bueno, digo, si es así, es así como usted dice, creo que quieren matar al mensajero para no recibir la mala noticia. La mala noticia puntualmente es el aumento de las tarifas y entonces queremos matar al mensajero que no es la cooperativa y en todo caso son los órganos que están por encima y que son los que controlan. Yo no me puedo hacer cargo de lo que dice un sector independientemente que estemos militando en el mismo no ser, ¿eh? en el mismo eh, sector político. Y ya acá, eh, digamos, se va lo mío como profesional y va a lo personal, es que a, a lo claro. porque se mezcla. Yo creo que que sí, que, que se mezcló, necesariamente se mezcló, eh, creo que, eh, a ver, no hay ninguna infidencia, yo no, a mí nadie me levantó el teléfono para no. para pedirme una sola explicación. ¿Todavía no hablo de ninguno? No, de no, eh, nadie, de nadie, de nadie. nadie, eh, nadie. ¿Usted es el presidente? Sí. ¿Cuánto que usted estuviera en la plaza también firmando el... el... ¿O lo firmó? No, no, no Pero, a ver, no confundamos, porque me parece que no estamos yendo al otro punto. No, no, no, perdón. Pero no, no, no, no, no, no, pero no porque digo... Esto está todo mezclado. De está mezclado, ¿eh? pero vamos a lo principal. Eh, digamos, no podemos, no podemos negar que los aumentos fueron importantes en el valor de las tarifas. Sí. Si no partimos de ese punto, vamos mal por mal camino. Entonces, ¿reconocemos eso primero? Bueno, lo demás actores políticos que fueron, que vinieron, que, que cada cual tendrá que hacerse responsable, como yo me hago responsable de que los números de la cooperativa son esto, esto es lo que invirtió. Si usted me pregunta, cualquier usted me pregunta, eh, ¿a cuánta gente de los políticos se lo dio? A nadie. ¿Por qué? Porque no vinieron. Perdón, contador, ¿y las reuniones que mantuvieron con los diputados provinciales y con los concejales? ¿En torno a qué? La, sí, yo no estuve no en esas reuniones en torno reuniones, a, qué, en torno claro, a, ver, a la preocupación. No, mirá. Pre sí, no ver, con eh, poder, eh, veíamos, veíamos con preocupación sí. desde hace bastante tiempo que este aumento iba a impactar obviamente de forma negativa en los usuarios, sobre todo los más vulnerables. Veíamos que se volvían a incorporar las leyes provinciales que y eh, incorporan nuevamente ese 15,5% de aumento en las, en las facturas. Eh, por eso cuando nos reunimos con los legisladores... ¿le pedieron, le pedimos, ¿Ustedes ¿toma? pidieron la reunión? Por supuesto. no, no pedimos, Nosotros, nosotros, nosotros le pedimos las reuniones a todos. Los, eh, quisimos ir informando además de lo que se venía y en qué condiciones. este Le pedimos a los legisladores que trataran de gestionar, ver de qué manera se podía atenuar dentro de sus posibilidades... O en el peor de los casos, que armaran algún fondo porque esto se venía eso es una de las cuestiones que se fue planteando en ese momento. este Los legisladores hicieron lo que podían hacer, lo que quisieron hacer, realmente no fuimos no, no volvimos a tener una devolución en ese sentido. Eh, pedimos reuniones con los concejales y pedimos reuniones con todas estas entidades que hoy, este, en algunos casos, eh, han pedido una auditoría. No, las entidades lo que piden es una auditoría. Alejandro, repito, el presidente de la sociedad rural ha dicho claramente ayer este aquí a nosotros que este, no están conformes con, con la cooperativa sí. y que fondos de energía ellos bueno, por eso, van mira, para otras la, lamentablemente qué le explicaron no, yo tengo... un enorme desinformación lamentablemente de completo, la, claro. eh, está totalmente desinformado porque ningún fondo de energía fue para otros sectores en los últimos años ustedes ven como cómo está el sector energía con pérdidas recurrentes y realmente como el único sector eh, digamos que digamos que se puede plantear como que generó utilidades fue el sector fábrica de columna mm. pero nada, repito, le digo que yo estoy dispuesto a darle las explicaciones que quiera digamos para que en la próxima conferencia de prensa tenga algunos datos más precisos de la cuestión no perdón, acá, si perdón, acá. perdón sí, reunido, eh, esta gente estuvo reunido acá sí, le bien. explicamos todo lo que teníamos que explicar que según ellos tiramos la pelota para arriba pero no fue así Y a su vez le dijimos que cualquier duda o problema que tenga estamos a disposición todos los días acá arriba de la mesa. Nunca jamás lo vimos ni pidieron ni, ni ninguna día Y además establecimos periódicamente como que le mandamos un boletín de novedades a todas las instituciones porque eso lo pidieron. Entonces los informamos permanentemente de todo lo que está sucediendo acá. De cualquier forma, el bloque de Cambiemos hizo eco y pidió la auditoría. Ahora, ¿en qué situación está esto? Que, que, que van a auditoría en realidad la tiene que decidir el poder concedente que sería el poder ejecutivo pero no le corresponde tampoco al ¿Tampoco? poder ejecutivo Ay, no, a, no, no. La una, a sí, quien le corresponde elección, pedir una auditoría no, no, no, es, no, no, es no absolutamente inconcedente no, no está reglamentado ni aún a ver, bueno, sí, para simplemente sí, sí, para sí, sí, en la época que la tarifa la fijaba el consejo de la cooperativa que lo aprobaba la asamblea o lo ejecutivo ni aún hay se podía hacer una vitoria. O sea que después de que en realidad en la, en la década del 90 se decide privatizar el servicio energético, o sea el Pacto Energético Federal donde todas las provincias adhieren, donde se separa generación, transporte y distribución, ni siquiera en ese momento se podía hacer más que un pedido de informe. Yo fui concejal. Bueno, en este caso yo hice la Comisión de, de Servicios Públicos que atendía a la cooperativa, a los servicios urbanos de ómnibus, cementerio, todo lo que era público, Y esa comisión estaba integrada por el ingeniero Cordonier, que era presidente de DEBA en el momento. Eh, como abogado estaba Juan García. Juan García y como contador estaba Jorge Lambert. Es eh, decir que... El instituto eh, único que puede hacer la única. Y totalmente, EVA, los, también, igualmente, igualmente, igualmente, es, nosotros no, no, no vamos a decir que no está o sea, a disposición de la mesa todo lo que quieran bueno, lo que, lo, lo que que la pérdida de un año de hacer una auditoría ¿quién se hace cargo igualmente de las tarifas? no sé, eso veo yo de, de, a partir oh, del, del tema de, de la tarifa de la, de la factura del mes que viene hay, vamos a esperar la auditoría a ver, ¿qué pues, puede decir la auditoría? que está bien, que está regular o que está mal ver, convengamos que sí, Pero, co convengamos que es improcedente y, y convengamos en que no hay ningún inconveniente en, en dar toda la información que requiera Virtualmente pueden venir a pedir lo que quieran. Lo que sí le pedimos es que se informe. Contador. Una una un, perdón, ah, no la sola eh Aldo, que pedimos que se informe porque una de las cosas que hoy están planteando, ¿no es cierto? Es primero, la auditoría porque estiman que hay algún tipo de desvío desde un sector a otro en la cooperativa, que energía está subsidiando. Fareta fue muy claro recién. El único el Esto no tiene absolutamente nada nada que ver con las tarifas hoy todos los sectores con excepción de ese espacio como explicó bien silvia donde no se actualizó el valor digo, el costo este para no impactar precisamente en la tarifa todos los demás sectores o están equilibrando o están equilibrados o son rentables bien bien. o sea no hay transferencia de recursos eh, hablan de hablan de subsidios o sea eso ya es desconocimiento y además está reflejado en los balancecios chicos lo tiene que hacer es venir mirar los balances pero bueno este eh, es mucho más fácil por a veces ponerse del otro lado y opinar y, y hacerse eco de lo que algún otro iluminado dice sin venir a buscar los datos precisos. Los datos están a disposición. eso por un lado lo de, ta, lo de la auditoría decíamos no es absolutamente improcedente pero no hay inconveniente que pidan toda la información que quieran Esto está abierto. Eh, hablan de política de subsidio esta es una cuestión que me parece que es interesante. mezclan todo cuando hablan de se subsidian en, en, en Buenos Aires, nosotros subsidiamos la energía de Buenos Aires hubo pedido en ese sentido del el Consejo Deliberante ciertamente la energía en Buenos Aires está subsidiada y, si uno mira cualquier factura de honor allá le va a estar diciendo con subsidio del Estado Nacional este y es cierto que la energía acá es muchísimo más cara eh, no es cierto que la energía más cara el saladillo que en el resto de los lugares cuando convocamos a los concejales muchos hicieron los deberes y vinieron con facturas que recabaron de todos todas las localidades de alrededor Este, cuando lo compararon, se dieron cuenta de que en algunos casos, por ejemplo, el 25 de mayo, eh, había una factura donde estaba, con el mismo consumo, y eh, estaban pagando ciento y pico de pesos más sobre una factura de 1.500. O sea, eso hay que desmistificarlo, no es cierto, y si en algún caso, puntualmente, comparando este lo que corresponde, digamos, el mismo encuadramiento con el mismo consumo y sin, y sin los premios o los castigos, lo cierto es que nosotros tenemos el mismo cuadro tarifario, por lo menos en toda la zona norte. Sí, quiero decir... Que el que tiene subsidio acá es el sector del campo, ya que el señor habla, la cooperativa, eh, mejor dicho, todos los otros demás organismos subsidian al sector de campo, porque el sector de campo, por la distancia, por los kilómetros, no sé si vos lo tenés sí. más o menos más claro que yo, Gabriel, Gabriel, ¿eh? todos los demás lugares quién dice de, eso, de la cooperativa que que no, es por una y porque de el sector, es el sector no. eh, por la cantidad de medidores la cantidad de kilómetros, el gasto de mantenimiento y el costo que tiene el campo indudablemente no alcance entonces tenemos una pérdida mensual de no sé cuánto 3 millones de pesos 3 millones de pesos y eso sale de, el, eso sale de la otra tarifa eso es lo que es, no sabe el señor pero eso ese. pero está bien, pero a ver un momentito pero el, el, la regulación de esa tarifa al campo o, o la, el subsidio de todos nosotros al campo ¿quién lo dictamina? ¿ustedes? ¿y a partir de cuándo? Sí. Sí. Sí. ¿Sí? es una visión política sí, no no no siempre bueno pero, pero entonces, no, el, entonces el la, la, la cooperativa siempre no modifica nada pero si estamos diciendo que hay una tarifa para la provincia de Buenos Aires ¿no es, es cierto? no, no, no cuando hablamos cuando hablamos de subsidiar estamos diciendo otra cosa lo que lo que sucediar, se subsidiar no es eh, no, no, lo que lo que se paga que se lo que nada. se paga en concepto así si nosotros tomamos todo lo que las facturas del sector rural tomamos el total de esa facturación sí. y después tomamos todo lo que gastamos en la cooperativa sí. para poder mantener ese servicio sí, o sea sí. llevar las camionetas cada vez que el sí. otro transformador a tres millones de pesos bueno, de varias. entonces eso al a año. nosotros ¿Y al, ¿y, año, ¿y, al año ¿y, y los, al año nos dio en el balance anterior sí. unos 3 millones de esos sí. de pérdida. Eso no es que nosotros decretamos un subsidio, no se trata de eso, sencillamente dentro de, de las movilidades que nosotros tenemos que también puede haber un sector específico que esté dando pérdida, que sea este que no coincida su tarifa con lo que en realidad nosotros estamos recaudando y con lo que estamos gastando. Operativamente la, claro. un sector eh, operativamente atender el sector rural a la cooperativa le genera Pero está bien, señores, pero yo sí. me la, estoy la santa, preguntando. La tarifa no tiene nada que ver con la tarifa. ¿Con qué? ¿Con qué pagamos el sector rural? ¿Están dentro del cuadro tarifario? Hay un cuadro tarifario. El hecho es más cara la tarifa. Lo que pasa es que nosotros no lo salimos del cuadro tarifario que aplica para el sector rural. Es un subsidio. Lo que pasa es que esa tarifa del sector rural ...para atender el mantenimiento de las líneas rurales. Eh, Aldo, eso es un subsidio. Sí. Porque de hecho la tarifa rural es mucho más cara que la resancia. Sí. La lo tarifa. que pasa es que, perdóname, Jorge, sí. hay mucha cantidad de kilómetros... ...de líneas rurales, están muy electrificado Saladillo... ...y el mantenimiento por las distancias se hace muy caro. No es que, está, que lo subsidiamos, es que tenemos que destinar recursos de la cooperativa atender todas las líneas rurales. No hay sí un subsidio. Con respecto, a, la la empresa, nada, con respecto a llegar a llevar el servicio de energía eléctrica y de alguna manera que eso es un poco discrecional de la cooperativa. Esto es por parte del sector eh, rural, ¿no? Discrecional para llevar la Clarificar energía. Claro, fijar el monto para esa... Para ese, para ¿Y ese, es, esa esas obras parte. se hacen por barejo, o sea que se licita primero con la, con los proveedores de la cooperativa, se hace un costo, lo único que la cooperativa es solamente eh, la dirección técnica y se hacen las, las líneas de no se hace retorno por, por tierra justamente por lo que te comentaba recién eh, Silvia es decir, mantener el sector rural donde vos tenés cerca de 1.200 kilómetros de líneas rurales un medidor con un transformador donde más del 90% de los transformadores están en el campo Blackie está 60 kilómetros el mal cruce está no tanto, atender todo el sector rural Tiene un costo importante si nosotros hacemos líneas como quieren algunos con postes de madera con retorno por tierra no sería 3 millones de pesos lo de perdiendo sería muchísima más Costaría más mantener va a tener todo esto Entonces, nosotros armamos un servicio para que tenga esa excelencia es que tengan mejor este que no tenga el mínimo costo de mantenimiento Esto es lo que está sucediendo. Una edición política del Consejo. Podríamos hacer la composta de madera y corrotarlo por tierra, con el alambre de acero. No decidimos que no. Justamente por esto, el, el está muy subdividido. Vos cada mil metros, mil cien metros, tenés un promedio de un medio infra un Esta es la realidad de Sanadillo. Contador, eh, hace un rato dijeron ustedes que la energía que ustedes adquieren subió ocho veces. ¿No es cierto? Eso lo dijo Silvia